del futuro El diario del futuro Un programa con buena gente De 02 a Nacional Rock 22 minutos pasaron de la 1 de la mañana Y es el momento de volver a escuchar a Nicolás Furfaro Furfaro, ¿me puedes explicar Ay, por qué eh, otra vez hay que escucharte? ¿Está confirmado eso? Sí, sí, el, ah, pero así, 100% te Corchete, toca. Furfaro, corchete Lorencino habló del futuro canje en el Senado. Eh, jodete, te, te bueno, no me queda otra. Bueno, entonces el ministro de Economía Hernán Lorencino. ¿Te acuerdas el... las épocas en que uno no se sabía de memoria los nombres, el nombre del ministro qué? de Economía? Yo no sé de memoria. Sí, vos sí porque trabajás de esto, pero, pero no, no, no, Lorenz... no, es como es que esa es uno de los grandes cambios también de, del kirchnerismo, la figura del ministro de Economía pasó a estar como uno que por debajo y que cumple las órdenes del ejecutivo y no como esta Nico, figura predominante. Nico, los los ministros de economía con mucho poder nos llevaron a la ruina, así que yo creo que uno de los grandes logros y una de las razones por las cuales yo que nunca fui peronista tengo una simisimpatías de ese lado del ejecutivo, lo que te ocupa en el ejecutivo hoy es por haberle sacado la economía A esos señores llamados economistas claro. bueno, El ministro de Economía Decíamos Lorenzino Secretario de Política Económica O Viceministro Axel Kicillof Fueron al Senado A hablar eh, de lo que anunció La Presidenta del otro día Apertura de canje pues cómo, cómo se abre un canje modificando la ley Cerrojo, porque ya hubo un caje en 2005, se cerró, se volvió a abrir en 2010, se cerró, se vuelve a abrir ahora, el único que puede hacerlo es el propio Congreso. Entonces fueron a argumentar el porqué de esta decisión del Ejecutivo. Lorenzino fue con este mensaje que ya había dado en sus anteriores presente eh, ...apariciones mediáticas diciendo que es un intento de volver a, al pasado... ...la presión de los fondos buitres contra Argentina... ...diciendo que algunos acreedores no tienen deseo genuino de cobrar... ...sino que lo que quieren es tener ganancias cuantiosas a costa de todos los argentinos... ...y mostró de nuevo que eh, la Argentina cumplió con su compromiso de deuda que va a seguir cumpliendo para quienes acepten, obviamente, negociar y moverse en los términos que está ofreciendo la Argentina. Eh, y sostuvo que el fallo de la Cámara de Nueva York pretende traer incertidumbre sobre, sobre la voluntad y la capacidad de pago de, de la Argentina, con lo cual lo importante fue... Marcar que la Argentina va a seguir pagando, prometer que va a seguir pagando, ya sea a través de la caja de valores con los que decían cambiar sus bonos y si no a los otros por donde sea posible, pero subrayando que los que le quieren pagar son otros, que Argentina tiene la voluntad y la convicción de, de hacerlo. Después, ya hablando de metiendo el proceso judicial, también eh, dijo que el canje de deuda, la, la propuesta de apertura, de la apertura del canje de deuda, no es un intento de evadir a la justicia de Estados Unidos de ninguna manera, sino que es una propuesta concreta que demuestra que la Argentina no solo tiene voluntad de pago, sino que además mantiene mantiene esa voluntad de pago y confirmó, como ya se sabía, ya era bastante obvio, que en eh, ahora en septiembre... Argentina va a ser frente al pago del Bonar 7 por 2.070 millones de dólares. Un impacto bastante lindo para las, las reservas. Y también Central confirmó que no se va a ofrecer... Nada mejor que los canjes anteriores Sino que se va a hacer exactamente la, la misma oferta Lo cual la postura que quedó explícita en el proyecto en el proyecto de ley Y no va a haber eh, una, una fecha de cierre Entre las características Este va a quedar abierto A diferencia claro. de los dos anteriores Va a ser como una especie de decir bueno Cuando te arrepientas, volvé, que nosotros acá te esperamos y te damos lo que... para Y parte. para no volver a todas estas cosas que ya pasó, todo el problema de tener que reabrirlo por ahora, al menos por el momento, en algún momento supongo se cerrará, pero no no hay una o, fecha. O no, o no, o no. O no quedará claro, ahí no. Digamos, abierto a, a, a, a los que están atados. De, de, claro. Claro. Y también es un gesto, es un ofrecimiento a... mira nosotros lo tenemos abierto, los fondos, ¿viste? si quieren cobrar pueden entrar. Sí, claro. ese es un gesto obviamente a la Corte Suprema que tiene que decidir si se si acepta o no acepta el caso entonces también habló Kicillof en el Senado que por su parte también el mismo el mismo discurso que Argentina no debe caer en la trampa del sistema financiero de pagar deuda con más deuda eh, defendiendo el pago con recursos genuinos con los propios los generados por la propia administración económica eh... Considero también que la propuesta argentina es generosa y equitativa con un escrito, eh, con un estricto criterio de justicia. Otro gesto también ahí a, a la Corte Suprema diciendo que eso es lo que piensa el tratamiento igualitario, que es la, todo este juicio que se da, sea da, se da, se da por la cláusula pari que es una cláusula legal, que implica que se tienen que tratar a todos los acreedores de forma igualitaria. El... Sí, que, de la cual eh, eh, la Corte de Norteamericana hizo una interpretación bastante sui generis, ¿no? Porque hay que tratar los datos de forma igualitaria, pero aún hay que pagarles todos y a otros no. La interpretación de la Cámara de Presiones del Segundo Circuito de Nueva York es que el trato igualitario es que se cumpla con el contrato que se tiene con cada, cada uno de los acreedores en el 100% de ese contrato. Lo que dice es básicamente, si los otros entraron al canje que se jodan. Esa sí. es la posición de la Cámara, sí, entonces eh, lo que dice Argentina es, no, el trato igualitario es que a todos le paguemos lo mismo que a lo que la mayoría aceptó en los anteriores canjes canjes de deuda. Entonces también dijo en esa línea que le piden a los tribunales de Estados Unidos que dejen, eh, que dejen la, al país que seguir pagando los bonos reestructurados ir así citándolo textualmente pero si nos obligan a que la plata que entra para los demás bonistas tenga que ir primero a los buitres entonces ya no podemos pagarles a los demás para pagarles a ellos entonces todo esto estuvo también como una explicación va a pasar, va a pasar muy rápido esto se va a aprobar en el Senado la semana que viene sin sobresaltos sí, no, sin sobresaltos. porque incluso va ah, a haber votos entendido. de la oposición no, no soy político legislativo así que no sé, si me equivoco me chupo un huevo eh, y bueno, eso quiere decir nada más Bueno, está bien, listo ¿Seguro que no quiere saber la verdad? No, no, que habla ahora o que haya para siempre Pero un poquito nada. más ¿un cat, no? no, no, no Nada Bueno, si quieres sí tengo algo para decir ¿Algo más? No, después de... Bueno los reyes, del, los reyes del falsete te hablan, Furfaro Contale al mundo